Buen día, Pali, ¿cómo andás? Un saludo por el día de la radio para vos y, y todos los que están ahí. Bueno,、eh, vos ya sos parte、eh, de, bueno, de la mañana q u e r m e s e r a y de la comunitaria,、eh, Radio Quermés.、Eh, Ramiro, a ver, ¿qué hay esta semana que nos traes?、Eh, esta semana vamos a, a pensar en una situación.、Eh, imaginémonos que Alberto, ahora、eh, a la tarde en Castelvecchio, anuncia que. Eh, la Argentina establece el Bitcoin como moneda de curso legal.、Ah, mira. Eh, esto pasó hace unos meses, en junio, en El Salvador, una república de Centroamérica.、Eh, se, está, se estableció una ley que estableció Bitcoin como moneda legal y dio la misma ley 90 días para ponerse en funcionamiento. ¿no? Entonces, la idea mía eh, fue eh, hice un, un estudio de la ley. Y de otra reglamentación que hizo el Banco Central de Salvador para、eh, implementar esta ley. Y, y la idea mía es analizar algunas cuestiones que tiene esta ley y bajarlas a, a cómo sería nuestra vida en la Argentina si una ley parecida se estableciera en nuestro país.、Ah, Porque qué... la realidad es que,、eh, por ejemplo, la República de Paraguay también tiene un proyecto bastante parecido a este y, y son, los primeros, son los primeros países que están dando. Una, unos pasos para darle cierta legalidad, para darle legalidad y para que la moneda、eh, digital sea una moneda de curso legal. ¿no? <ríe> para hacer un poquito de, de, de, de historia para ponernos en, en, en panorama, el, el Salvador es una, la moneda del Salvador es el dólar americano.、Uh -huh. eh, el Salvador dolarizó su economía en el, en el 2000. Eh, si、vos, no sé si te acordás, fue una época en la Argentina, la salida de la c o n v e r t i b i l i d a d cuando la, la caja de c o n v e r t i b i l i d a d de c a b a l o s ya había entrado en crisis y se habló mucho la, la alternativa de dolarizar. Claro, Ecuador、eh, hizo algo así. Ec Ecuador、claro. dolarizó,、mm. El Salvador dolarizó y muchos años antes, 100 años antes, había do dolarizado Panamá. O sea, los tres países latinoamericanos que tienen el dólar como moneda hoy son、eh, Ecuador, Panamá y El Salvador. Mm. Entonces, ya tenían un proceso en este sentido, ¿no? En, como, y es algo que hasta el día de hoy hay algunos economistas, generalmente más de corte liberal, que siguen propugnando esta alternativa, ¿no?、Eh, la idea mía o el planteo mío no es ese, sino es que,、eh, como dije, Alberto suma al Bitcoin como moneda de curso legal, entonces nosotros pasamos a tener dos monedas, el peso y el Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la situación? ¿no? Eh, ¿Aparecería un, una ley como esta? La ley establece que、eh, la Bitcoin es una moneda de curso legal y restricto de poder de li,、eh, liberatorio e ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier transacción de la economía uno la puede saldar con pesos o con Bitcoin. O sea que yo puedo ir y pagar cualquier deuda. De hecho, una de las, de las disposiciones transitorias de la norma del Banco Central dice que, que la deuda puede ser previa, o sea, puede ser. Antes de esta ley y estar establecida en, en otra moneda de curso legal, en este caso el dólar, porque es para Salvador, pero bueno, yo podría pagar una deuda vieja en pesos o en Bitcoin,、sí. si í s esto se establece, ¿no?、Mm. Eh, otras, otro de los artículos que dice la ley es que todo, todo precio tiene que ser, podrá y deberá ser expresado en Bitcoin. O sea que yo tendría que mostrar precios en pesos y precios en Bitcoin, ¿viste? Nosotros tenemos que al, al día de hoy un Bitcoin son 47 mil dólares, más o menos. Entonces decimos, que, ¿cómo vamos a poner todo? ¿Va a ser 0,000000? Porque nuestros precios en claro, la economía、sí. son bastante bajos. Esto es lo que se llama, en, en una de, la, de las características que tiene que tener un bien para considerarse dinero es el de ser unidad de cuenta. Eso que quiere decir que todos los precios de la economía se tienen que expresar en términos de dinero. Eso está solucionado muy fácil con Bitcoin. ¿Por qué? Porque un Bitcoin se divide en 100 millones de unidades. Como los pesos se dividen en centavos, o sea, un peso se divide en 100 centavos, un、mm. Bitcoin se divide en 100 millones de unidades y una, un, esa millonésima parte se llama Satoshi. Que fue el creador este que no sabemos quién, quién fue, si un grupo de personas, si es él, ella, porque、mm. es anónimo, ¿no? Entonces, como se llamaba Satoshi, le pusieron un Satoshi a la, millon a la 100 millonésima parte de Bitcoin. Que si tomamos a los valores de hoy, son como 8 centavos y medio de peso. Entonces, nosotros podríamos 8 centavos y medio de peso y no pagas nada. O sea que cualquier bien de la economía se podría、eh, estimar, en, se podría ponerle en valor en Satoshi. Concretamente, un kilo de hierba que sale 450 pesos más o menos hoy. Eh, eh, baratón el kilo de hierba,、sí. eh, con los precios que sí, tiene. Sí, sí.、Eh, Saldría 5.300 satoshis. O sea que, como vemos, yo tendría mis satoshis en, en, en, en mi billetera, porque no creo que nadie llegue a tener un bitcoin. Nadie anda con 47.000 dólares en el sí, bolsillo, ¿no? Sí, Salvo sí. algunos que por ahí salen en, en, en, en, en sí, la policial. Que, ¿sí? que lo agarran en、pero、hacha. Bueno, claro, lo agarraron、sí. ahí, pero.、Eh, Entonces, bueno, tendría mi billetera con mi Satoshi y, y, y todos los precios de la economía, que sería también cierta complejidad, porque el comerciante tendría que mostrar los dos precios o por lo menos informar los dos precios. ¿no? Entonces,、eh, pensemos en estas cuestiones.、Mm. Otra, otro artículo de la ley dice que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. O sea que el Estado, obviamente, cualquier.、Eh, Vas a recaudar cualquiera de sus, de, de sus impuestos, entre comillas, tasas, contribuciones, lo que fuera, en Bitcoin. ¿no? Uh -huh. eh, para fines contables, dice la resolución, se utilizará, se utilizará el dólar como moneda de referencia. En nuestro caso sería el peso. ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la factura, todos los comprobantes, todos los recibos y la contabilización de eso. Se, pueden, se van a hacer en dólar para Salvador, nosotros lo haríamos en pesos. O sea que podríamos comprar y vender cosas con Bitcoin, pero la factura, las boletas, los tickets, todos saldrían en pesos.、Uh -huh. Porque, obviamente, una de l o s dos hay que elegir para la contabilización. ¿no? Claro.、Eh, nosotros hoy en día en la Argentina podemos hacer una factura en dólares. La, la FIP o en cualquier otra moneda, la FIP lo permite, estableciendo, tiene que estar el tipo de cambio. q u e es el que,、eh, impreso en la factura, que es lo que se usa para todos los fines de registración. En este caso sería bastante similar. En cuanto al tipo de cambio,、eh, es, hay un artículo en particular que dice que el tipo de cambio es, será establecido por el mercado libremente. O sea que no tendríamos、eh, Bitcoin Blue, Bitcoin、eh, MEP,、ah. Bitcoin. O sea, habría un solo. Tipo de cambio si s、si、se estableciera esto. ¿no? Eh, y acá hay otra, una cosa muy interesante que plantea la ley, que creo que es la llave para, para sacar bastante algunos de los prejuicios que, hay, que son fundados ¿no? por, por esta cuestión de la volatilidad del precio.、Sí. Yo hoy te digo que valía 47 mil, la semana pasada te dije que valía 43 mil, al medio valió 50. Cuando empezamos esta. Esta columna valía 30 mil、mm. dólares, ¿no? O sea que uno.、Eh, esa volatilidad del precio, lo que establecieron en El Salvador, un artículo que dice: El Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a, a dólar, o sea, peso en nuestro caso,、mm. eh, para el que lo desee. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que yo tendría mis Bitcoins. Y mis pesos en una billetera, como hoy es la billetera de Mercado Pago o cualquiera de estas fintech que permiten hacer pagos、eh, virtuales,、sí. o como Mercado Pago, que uno va y paga con los pesos que tiene ahí. Bueno, yo en, en esa billetera tendría las dos monedas:、ah. tendría mis Satochis y tendría mis pesos. Ahora, lo que el Estado plantea es que si yo quiero, las billeteras todas tienen que tener la opción de conversión automática. O sea que yo. Si cobro con Bitcoin, podría tener una opción que dice convertir a peso. Y si no quiero correr el riesgo de la volatilidad del, del, del Bitcoin, los convierto directamente a peso. Claro.、Mm. n o Ahora, la realidad es que, que, un poco el cierre de esto, que yo creo que sería, analizándolo mucho mejor, mucho mejor y mucho más a fondo,、mm. sería una solución para poderle dar a la. A la Hoy en día, a la, a la sociedad argentina, una moneda fuerte con la cual ahorrar.、Ah. Porque decimos, el Bitcoin varía, sube y baja, sube y baja, violentamente.、Uh -huh. El peso baja nomás,、claro. nunca sube. Entonces, nosotros no tenemos una moneda con la cual ahorrar. Que era uno de los planteos que yo tengo. ¿Te acordás la charla que,、sí. que damos una vez cada tanto de inversión? Es decir, en la Argentina vos tenés que. Buscar alternativa s financiera s y tenés que invertir porque los pesos pierden valor.、Uh -huh. Y si uno ve el gráfico del peso, nos olvidamos de toda la parte política, y si querés, en otro momento la, la abordamos, pero si uno ve el gráfico del peso desde que salió, siempre bajó,、uh -huh. nunca subió, y、eh, nunca se mantuvo, siempre se fue depreciando. Entonces,、uh -huh. la realidad es que podría ser una alternativa para brindar esto. Otra cuestión que me olvidé de decirlo al principio es que el Banco Mundial y el Poder Financiero Institucional están en contra de esto. O sea,、mm. hicieron un planteo cuando lo, lo estableció El Salvador y fue bastante cómico, me parece, la, la, la, la queja, entre comillas, ¿no? Porque obviamente con, con un lenguaje muy, muy cuidado dijeron que, que veían、eh, el, el tema con, con precaución por dos motivos: por、eh, la cuestión ambiental. Y por la cuestión、eh, de falta de transparencia. Entonces, la cuestión ambiental ya la tratamos en esta columna, ¿no?、Sí. Y dijimos, obviamente Bitcoin tiene un problema ambiental, pero hay otras criptomonedas que no. Entonces, podríamos ir a una solución con otras criptomonedas. El problema ambiental de ese lado quedaría muy reducido. Y por otro lado, el Banco Mundial nunca hizo ningún planteo sobre la sustentabilidad, o por lo menos que yo sepa,、mm. del sistema、eh, financiero tradicional. O sea, los data centers mundiales que permiten eh, eh, procesar millones de transacciones por segundo para firmas como Visa, Mastercard, etc., no consumen energía, consumen、bueno. una, una energía desmedida. Hay algunas medi mediciones que、eh, dicen que consumen más que la minería de Bitcoin. Pero bueno, obviamente no, no son datos que sean públicos. En cambio, lo de Bitcoin, como es todo abierto, sí es todo público. ¿no? Claro. Sí, sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la transparencia. Cualquier sistema, si está bien implementado con una blockchain, va a ser mucho más transparente. Por esto que decimos que una base de datos pública, descentralizada, en la que todos tenemos acceso y todos sabemos todo. El Estado también, que es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Eh, esto que lo, implemente, que lo implemente El Salvador como moneda de curso legal, ahí, bueno, va a ser un caso testigo y una experiencia、eh, que va a servir para ver cómo funciona también, también. Exactamente, yo para armar un poco esta columna, lo que fue, leí la ley madre y una reglamentación bastante larga del Banco Central que tiene un montón de cosas positivas. Por ahí que podríamos haber charlado, pero、uh -huh. que, que se iban, digamos, de, por, por extensión y etcétera. Pero、También. tiene mucho s detalle s de cómo se abrirían las cuentas, de cómo funcionarían esas cuentas, de qué tendrían que hacer las empresas que, que brinden billeteras o, o estas fintechs, como son Mercado Pago, como、uh -huh. son.、Eh, no me sale ahora la otra, que, que es la de los bancos, ¿no? Como sería Red Link, como serían todas estas empresas que、uh -huh. empezarían a tener estas billeteras bimoneda, ¿no? Tendrían dos monedas. Claro. Para ellos, dólar y, y, y Bitcoin. Para nosotros, sería peso y Bitcoin si se pusiera acá en, en, en funcionamiento. Bien, Ramiro.、Eh, buen análisis. Eh, eh, no sé si quedó algo. Si no, gracias. No, no, no. Hasta ahí. Bueno,、eh, muchísimas bueno, gracias. Nos reencontramos no, el viernes. próximo viernes, Ramiro. Listo. Chau,、eh. chau.